contra los derechos de las infancias entonces, a modo de deseo, dejo un pedido y tomo la voz de las infancias, de haber escuchado durante mucho tiempo y de haber transitado los territorios y los diferentes contextos de infancias, qué importante sería que los jefes de gobierno, que quienes tienen en sus manos eh, construir, realizar eh, las leyes, dictaminar para la protección de los niños y las niñas, empiecen por preguntarles a las infancias qué es lo que desean para este mundo. Saltos, tarumba, Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En Movimiento. Inicio de Espacio Publicitario.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 Toda la vida tiene música Del folclore al tango Y del jazz al rock Conducen Ángel Osiglia Y Marcelo Cabanengui Toda la vida tiene música Sábados de 15 a 16 horas Por Radio Gráfica, 89 89 radiográfica 89.3 FM 89.3 Radiográfica Radiográfica Fin de espacio publicitario el Ministerio de Cultura porteño celebrará este domingo el Día de las Infancias con diferentes propuestas gratuitas que estarán disponibles a través de la web del Ministerio de Cultura. Uno de los destacados es el FestiKids, el primer festival infantil online. Los grupos Meca Rock, Semillita y Los Tutú serán los protagonistas. Lo pueden ver desde el canal de YouTube del Gobierno Porteño y desde su página de Facebook. También en arroba Usina del Arte continúan las propuestas. A las 19.30 horas los casurros realizarán un show en vivo. Y quería recomendarles El Gran Circo. El Ministerio de Cultura Porteño, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, ofrecerá a partir de hoy, a las 20 horas, el Gran Circo de Ariel Bufano, dirigida para el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín. Lo van a poder ver en Cultura en Casa y en la web del Complejo Teatral de Buenos Aires. Soy Emil Cesalinas. Para Tejiendo Redes, la información que brindamos corresponde al gobierno de la ciudad. Muchas gracias y hasta la semana que viene. abrir los ojos y estar vivo tener que vermelas con la resaca entonces navegar se hace preciso está por comenzar nuestra columna de Camino Docente mi vida de sentido, creo que esta sí, es la parte más pesada buenos días a todos hoy en Caminos Docentes nos toca abordar un tema muy importante para la formación docente de la Ciudad de Buenos Aires, que es la UNICABA, la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, que desde el 2017 es, a mi entender, un camino de desencuentros. A continuación, Nos da su palabra la profesora Estela Fernández, rectora del Instituto de Enseñanza Superior Juan B. Justo, en el barrio de Villa del Parque, y presidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal, que nuclea a rectores y rectoras de los institutos de profesorado de la ciudad de Buenos Aires. De enemigos, que no es... El año 2018 fue un año de mucha lucha. Finalmente, el 22 de noviembre del 18 se dicta la ley en la legislatura solo con los votos del oficialismo. Toda la oposición votó en contra, como tenían simple mayoría por ese motivo este salió promulgada la ley y durante el 2019, bueno, No se habla de... se dice, bueno, que está en el proyecto de los planes de estudio de Unicaba, el proyecto de la Unicaba, pero a ciencia cierta no hay demasiada información. Esto en el 2019, si nos dividen, desaparece el área, nos dividen en dos, una unidad que controla, que dirige a los seis institutos de profesorado para el nivel medio y el profes los profesorados de educación física y el de educación especial, y las otras 15 instituciones, y aparte las normales, con la dirección de escuelas normales superiores. Bueno, de esta manera nos dividen y desaparece lo que en el Ministerio era la Dirección General de Educación Superior. Esto es, preocupa y preocupa mucho porque lo que desaparece el Ministerio de Educación es justamente el área del nivel superior. Como un ángel asesino, Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la Seguimos con Estela y le preguntamos cuál es el estado actual de la Unicaba. y nos decía la situación muy comprometida que tiene eh, los institutos terciarios vamos a seguir con escuchando a Graciela eh, que va a poner en la voz también de otro referente muy importante que es el profesor Fabián Otero así que escuchamos a Fabián Otero que va a retomar esta pregunta que Graciela le estaba haciendo a, a la profesora Estela. Con respecto a cuál es la situación actual, la situación actual es que bueno nuestros institutos están digamos segmentados administrativamente por el Ministerio, si bien el CEGE sigue eh, trabajando mancomunadamente y nos reunimos periódicamente y est estamos muy atentos a, y atentas a a la defensa de nuestras instituciones, eh, pero, digamos, administrativamente estamos segmentados y con respecto a Unicaba hay un silencio total. No tenemos información con respecto a en qué situación se está. Lo único que sabemos es que eh, el doctor Mariano Palamidesi, que había sido nombrado en el 2019 director de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente, que es esta unidad que nuclea los seis institutos que mencioné anteriormente, eh, pasa a ser nombrado en febrero de este año, de 2020, rector de la UNICABA. Eh, a partir de allí no... Digamos, no, no sabemos más nada de, de la Unicaba. Se dice eh, que va a emplazarse en el antiguo edificio del Ministerio de Educación de la Ciudad, que está ahí en Paseo Colón 255. Eh, pero que bueno que se están armando los planes de estudio y demás. Eh, Mariano Palamidesi nos había dicho a los rectores y rectoras en una reunión de diciembre del año pasado que eh, no iba a dictar carreras de formación docente, que no iba a competir con los institutos, que iba a dictar eh, carreras que tuvieran que ver con la productividad y con la necesidad de la ciudad, pero no de formación docente. Y unos días después de haber este, manifestado eso en una reunión, a los rectorados, con quienes dijo que la idea era que trabajáramos todos juntos y mancomunadamente, nunca más nos convocaron a todos, si bien el CEGE lo solicita, eh, en una nota periodística este, eh, plantea que la, la Unicaba, ya no la, la llaman Unicaba, la llaman Universidad de la Ciudad, pero estamos hablando de la Unicaba, eh, Dari eh, dictaría carreras de formación docente y trabajaría en forma articulada con los institutos de profesorado. No sabemos qué quiere decir eso. Eh, tampoco sabemos qué lugar va a tener en las carreras de formación docente, tampoco sabemos qué va a pasar con los postítulos, los postítulos que dictan nuestros profesorados eh, que estaban activos hasta ahora, este año ya no, no se los habilitó para continuar. Aquellos que históricamente ya se venían dictando y que tenían este, estudiantes y demás... No, no se los habilitó para, para continuar con nuevas cortes y así estamos, digamos, esta es la situación hoy este silencio oficial respecto a la UNICABA eh, esta segmentación de los institutos de formación docente la desaparición de una dirección general de educación superior eh, hace que estemos preocupados, preocupadas y atentos y atentas a... a ...a seguir defendiendo eh, nuestras instituciones. La sorpresiva irrupción del proyecto de Unicava en el año 2018... ...desde mi perspectiva marca dos cuestiones que son eh, centrales... ...como para cuestionar eh, esta presentación introspectiva... La primera y más insólita es que desconoce todo el proceso de construcción colaborativa, participativa, que se realizó de los diseños curriculares jurisdiccionales a partir de las normas de composición curricular dadas por el INFOD y dando cumplimiento a la Ley de Educación Nacional 26.206. Ahí hay, hubo todo un proceso virtuoso entre gestión estatal, gestión privada, liderados por la GOC, la Gerencia Operativa de Currículum, eh, y que de alguna manera el proyecto que se presenta lo desconoce. Desconoce este proceso participativo colaborativo, desconoce las reglas de composición curricular y desconoce de alguna manera las novedades ...que se introdujeron en la confección y la construcción de estos planes. Planes que se encuentran hoy en proceso de egreso de sus primeras cortes. Estamos hablando de planes del año 2014 y 2015. Y que por lo tanto ameritan un proceso de evaluación de la implementación de dichos planes. Es insólito este desconocimiento porque se trata de la misma eh, gestión política el mismo partido político al frente de la ciudad y de alguna manera hay una necesidad de distinción entre lo que fue la gestión anterior eh, que emigra hacia Nación en el año 2015 y la gestión que inaugura un proceso nuevo con Soledad Acuña a partir del 10 de diciembre del 2015. Este es un primer eje que me parece importante señalar. Un segundo eje que, que resulta de alguna manera central es un supuesto, que no deja de ser supuesto, que la formación docente a nivel universitario es superadora de lo que tenemos hoy en la Ciudad de Buenos Aires como los institutos superiores de formación docente y los ex normales. Eh, ahí hay un, un elemento como para eh, discutir y analizar ¿no? eh, qué pasa con los egresados y las egresadas de los institutos superiores de formación docente de la ciudad y qué pasa con egresados y egresadas con titulaciones docentes de las universidades. Esto es un punto que, que resulta central de discusión porque o hay un desconocimiento o hay un prejuicio sobre los institutos superiores de formación docente o hay posiciones tomadas sobre que la formación universitaria en la formación docente es superadora de lo que tenemos hoy. Para mí estas dos cuestiones han sido centrales en el debate de la presentación de este proyecto en el año 2018 que termina avalando la legislatura eh, y bueno, pero... Todo este proceso generó una movilización interesantísima y una visibilización en la comunidad educativa. Bueno, y el estado de situación hoy es un estado de silencio que evidentemente irrumpirá como irrumpió en el 2018 con alguna eh, novedad fastuosa. ¿no? Eh, ahora, el proceso durante el 2019 y este 2020 Ha sido contradictorio los mensajes. Eh, por un lado se planteó que ofertaría la Unicaba postitulaciones en diversos formatos.